Son de asociados. Ey, calcio e associati. Y ya empezó. Sumo sí, asociados, ¿viste? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas Para todos quienes tengan la fineza de escuchar este nuevo FIA Cast Este es el sexto que hemos venido realizando aquí a través de nuestro querido blog Fútbolasociados.blogspot.com Y que lo colgamos para que todos, toda la afición Bueno, más, más que nada todos nuestros panas Pero uno, uno que otro aficionado neutral también Uno que otro desconocido es Pero más gente de la casa Que nada que nos escucha F.I.A.Cast tras F.I.A.Cast están nosotros Borrego y Eddie al habla yeah. un saludo para ustedes, gracias por escucharnos tenemos mucha información el día de hoy y nos vamos a despachar con los titulares de Eddie así es, ya mismo vienen los titulares a continuación a propósito de la canción que está sonando es el RUN FIVE, JURRUN ONE a propósito de la quiniza que alguna vez le propine Inglaterra, Alemania por los eliminatorios de pasando con Corea 2002. Y hablando de lo que ahora la Champions, hay tanto equipo inglés que todavía sigue con vida. Ahora sí, nos vamos a ir con los titulares rapidito. El Quito vuelve a hacer sufrir. Pero vuelve a ganar, le ganó 1-0 al pincha, el Cuenca se tragó los goles y no pudo sacar el resultado en Venezuela Esperamos por el partido de liga también Sí pues hoy es jueves todavía no se juega el partido de liga en el campeonato ecuatoriano de fútbol Barcelona golea, revive al campeonato y así mismo Barcelona de nuevo en la pelea Resumen de la quinta fecha del Campeonato ecuatoriano de Fútbol. No, la sexta más bien dicho. Sí, sí. Como decíamos antes, dominio inglés en la UEFA Champions League. También clasificó el Barça, clasificó el Porto, el Bayer. En fin, todo esto lo tendremos en fútbol y asociados el cast. También los pronósticos. Bueno, ahora sí, arrancamos con este FIA Cast. Primero vamos con Copa Libertadores, ¿no es cierto? El día martes jugó el Deportivo Quito, ayer miércoles del Cuenca. Bueno, esto estamos grabando el día jueves, ¿no? Y estamos a la víspera del partido que jugará Liga frente al Colo-Colo allá en Santiago de Chile. Pero primero vamos con lo que es el partido del Quito. Así es, así es, victoria... Angustiosa, pero victoria al final de la academia de fútbol ecuatoriano. 1-0 sobre el pincha rata. Gol agónico con, con, conseguido al final del partido ya. Que al quito le mantiene con vida. Y creo que ahora sí es uno de los perfilados y los, de los más claros opcionados a pasar a la siguiente ronda en su equipo. Bueno, su grupo, perdón. Bueno, no sé qué tan gran opcionado como tú dices sea, pero en todo caso... Sacó el resultado que necesitaba, que era su victoria de local frente a estudiantes, un rival duro que tal vez no estaba en su mejor momento y de hecho esto le costó ya el puesto a Leo Astrada. Ya ha renunciado en, el, en la noche de ayer por los malos resultados que ha tenido en torneo local y porque va 3 de 9 en, aquí en la, en la Copa Libertadores. Pero bueno, el Quito se mostró bastante solvente, sólido, superior, más que nada a su rival que bueno, trató de hacer un poco el negocio especulativo del equipo visitante que no se siente muy seguro de lo que pueda hacer en ofensiva de pronto sacar un gol tragolpe por ahí, pero no, no se lo veía a estudiantes muy decidido al triunfo, todo lo contrario del deportivo Quito eh, había puesto en el primer tiempo una vez más a Nicolás Giovanni Asensio sin mayor trascendencia y... uno de los prodigios y, y predilectos de él. De, bueno sí lo sacó mucho, insúa, a, como lo, yo, lo pulió en el profesionalismo ya hace ya mucho tiempo, golpe del 96, 97, 97 cuando estuvo ya en el inicio Barcelona, insúa, lo eh, llevó al plano internacional y lo trajo ahora al Quito donde está jugando, diría yo que sin mayor trascendencia menos. es un jugador que por momento resulta útil pero en la medida de lo que le da su físico. Eh, responde de ahí en adelante se quema fácilmente y ya no le es tan útil al deportivo quito menos que menos que regular la participación de asencia y en el segundo tiempo se contó con martín mandra en el ataque también se lo había incluido a daniel mina en el equipo del deportivo quito y bueno para el segundo tiempo se vio un equipo capitalino chuda de la plaza del teatro etcétera Que bueno que casi puedo decir los miles de sobrenombres que tiene determinado equipo de fútbol eh, sí porque en el trabajo no hay como pero limitan sí, sí, creativamente es cuestión, es cuestión <risa> de estilo no es que esto es un estilo más serio en aquí fin, es más guacito aquí sí le hacemos como como lo sentimos así ¿no? así ve Y con cerveza, y mano. Y con cerveza, y no, no, <risa> no podemos hacer ruido a la cerveza. No, no, mentira, mentira. Ah, porque acabamos chín, de... Chín. Eh, regresando al, al partido. Regresando, bueno, eh, al, con el transcurrir del segundo tiempo se veía un quito más dominador, empezar eh, pues, bien estrellado, pelotas en los postes, Mandra si más no me equivoco Pero era donoso. Mandra eh, estaba que se comía los gones, tenía una deuda es. tremenda. Sigue de... teniendo porque hasta ahorita sí. en la que le va la temporada Serapion. Ni un solo gol Pero sobre todo en este partido que el Quito estaba dejando escapar los puntos Creo que era más agónica la necesidad de que mandara marque Y se estaba comiendo la de goles Fue amplio dominio el del Quito Sobre todo en el segundo tiempo cuando ya hubo más desesperación en el equipo de la plaza Y también cuando Saritama que ya no dio más porque jugó en no, chungapata Pero hay que aclarar que jugó en chungapata, ¿no? El eh, capitán Chuya, Chuza Pata logró poner eh, toda la enjundia, la casta de dejó regada la clase y el valor en el valor y su hombría de bien en la cancha y tuvo que ser sustituido y ahí el Quito también se potenció un poco más porque sí se notaba que Al no estar Saritama en su nivel óptimo era un jugador que le estaba restando algo al Quito también. Así es lo que, sobre todo en lo que es el traslado del balón un poquito más, con más fluidez. Okay. Sacrificio no le faltó. Así es, no es que lo ves a Saritama yo que tuve la oportunidad de estar en el estadio para abajo, para arriba, en todas partes se multiplica a veces pareciera que hubieran tres Luis Fernandos en la tal? cancha, pero no es así. Y es Oye, que sabe oye es difícil decir. decisión la de las hinchas del Quito, ¿no? Malden. ¿no Casi digo Maiden, <risas> Maiden o Quito, pues loco. Y yo creo, a ver, de lo que yo sepa, al menos la mafia azulgrana, que es del es la barra pesada, por así ah, decirlo, del Quito. Son a Ape, penitas se acabó el partido, cogieron los trapos y se fueron para el sur. Yo hecho, no sé cómo habrán logrado De llegar, hecho, ¿no? un trapo del Quito es diseñado justo con las letras de Maiden, ¿has visto? es un tipo de letra. El que dice mafia azulgrana es la tipografía Maiden, pues, loco. Los no sé, o capaz ya se fueron al concierto en Colombia, pues Puede ser también. O oh, no, no, lo, yo, yo ya te digo, tenía el conocimiento de que apenas acaba, acababa el partido recogían los trapos y se iban para el sur. Eh, porque hicieron no los muchachos. No te podías cosa. perder, no se podían perder el apoyar a su equipo frente a en Copa Libertadores frente a un rival de los pergaminos de estudiantes. Era el pincha y, y además mucho menos puede hay un partido muy importantísimo. Claro que sí, mucho menos te vas a perder un grupo que tanto te gusta y, y que pocas veces puedes ver como fue Iron Maiden. Así es. Okay, este programa? Perdón. Este programa. <risa> este programa. Como pueden oírlo, eh, está dedicado al British Punk. Esto en relación en a la de Champions. la Champions League. Pero de la Champions hablamos despuésito. Eh, como te decía, el Quito desesperaba, entraba, llegaba, leider preciado, le decían, bueno, ¿y ese gordito por qué sigue ahí? Toma que tu gordito. En, faltando seis minutos para el final, mira, mira lo que es la labor del gordito que pudo, supo aguantar, eh, <ríe> supo aguantar el... Eh, lo que es la marca de, de, de su, del defensor que de, de estudiantes no me acuerdo cuál era el que al que finalmente lo pudo cuerpear y pudo dominar el balón para quedarse absolutamente solo frente al arquero Andújar y rematar conseguir el, el, el gordito que responde así como Ronaldo le, res, le respondió a Cristiano pues lo que viste lo que hicieron ¿Te enteraste? A ver, dime. resulta que el Manchester sacó una camiseta que dice el único Ronaldo del mundo. ¿Cómo así? Para Cristiano Ronaldo. De mi predilección es el fenómeno. Tuya también creo, ¿no? Sí, o sea, sí. para mí fue algo molesto. Y lo bueno es que la hinchada, la buena, sabia inteligente hinchada del timao del Corinthians, agarró y sacó una camiseta que dice eh, el gordo Ronaldo, el único Ronaldo, el que hizo tres goles en, en Old Trafford el que es el máximo goleador de la Copa del Mundo y el que ha ganado dos veces la Copa Mundial. O sea, es peregrinos. Es el yo mayor creo que goleador de la Ronaldo Copa. Ronaldo Luis Nazario de Lima además, le da largo. Porque además, el muchacho. Además, Ronaldo. Lo ha todo. Ronaldo fue dos veces eh, Balón de Oro en Europa. Sí es. Cristiano va o tres fue Ronaldo. Estoy. Bueno, dos seguidas si tuvo. Creo que. Pero fue. bueno, fue el mejor jugador del mundo. Bueno, fue... Fue la estrella es vital y decisiva para el 2006. Mundial del 2002. No, en el 2006. Perdón, se en el 2002 muy... me equivoqué. En el 2006 acabó de consolidarse como máximo goleador de Brasil y de los Mundiales. 15 goles de supera. Ger Müller. Ger Müller, que tenía sí. 12. 14. 14. Y bueno, eso con... Antes entonces, de que nos vayamos. Entonces el... te das cuenta. Los gorditos, mí... cuando saben, Ajá, cuando saben. los gorditos saben, los gorditos saben. Y Leider supo anotó faltando seis minutos, desató la locura. Ahí en el Estadio Olímpico Atahualpa había cerca de 10 mil personas que preferentemente... Sí, yo escuché el, el dato fue de 8 mil. Sí, el dato pagado. oficial, 8 mil pagados, más colados, más niños. 8 mil está bien, tomando en cuenta que había el contrapeso de Iron Maiden. Doctor. Sí, en total hubo 40 mil personas en espectáculos públicos en día martes en claro. Quito. Y luego que no se quejen de la crisis y ni se que estamos chidos y etc. <risa> Para salir a chupar si sí tienen. Ahí sí, ahí está. Martes de noche, treinta mil en medio. Y no estamos haciendo proselitismo ni diciendo que el gobierno es algo bonito, no, que pero es, el mejor es que el gobierno, pero hablamos en general. Es que para la queja es constante. Toda la vida, desde claro. que me acuerdo Ecuador, lleva 26 años de crisis 26 años que tengo de existencia y en fin, eso con el Deportivo quito Un valiosísimo triunfo, todavía sigue invicto en, en la Copa Libertadores Dos empates un triunfo, tiene cinco puntos A la espera de lo que el próximo día jueves pueda hacer allá en el Estadio Único de la Plata Cancha digo, complicadísimo Yo te digo que ahora sí el Quito es favorito para acompañar a Crucero en ese grupo Eso es lo que yo veo ¿Por qué? Porque ahora le sacó el empate a Crucero aquí, ¿no? Eh, yo creo que Crucero en Argentina es, va a ser difícil Puede, puede. Si gana Crucero o en sacar Argentina. el patio, los tres puntos. Si gana en Argentina Crucero, el Quito se está metiendo de cabeza a la siguiente ronda. Ahora con esta victoria sobre el directo que era estudiante estudiantes, ¿cómo le fue con el... Ganó con, el, con las justas con a la Universitario Universidad de sucre allá de sucre. En, en argentina uno de la Universidad de la Universidad de la que que la en de mejores momentos lo que Lo que quiero también ver es Universidad de ahora eh estudiante sin sin astrada no un cambio brusco de técnico siempre le resta algo de juego al al al pero tal vez le aunque pueda suele, dar también nuevos brillos tal esos revulsivos extraños un envío ¿no? anímico también sí. para el cuadro bonaerense no no bonaerense qué me pasa la, la plata el, la plata ya es a ver Río Platense, entre entre digamos. Buenos Aires y La Plata es como decir Quito y machachi, machachi. una cosa así sí, sí no es cierto claro. Eh esas comparaciones Bueno el lo importante Lo es... importante es que bueno ya con esto el quito se anota 5 puntos está, está expectante Y ahora si sí hace respetar Contra Sucre, su su localía Yo creo que lo va a lograr en el en Deportivo franca, Quito En franca carrera Y tal vez conseguir un empate en, o, o dependerá también Sa De lo que haga Crucero Yo creo que saca los tres puntos contra un Universitario Que son indispensables, no no se dice que ya lo sacó Porque en apariencia el Quito es favorito Pero debe debe hacerlo, es un partido Fundamental, es la obligación del Quito Pero sumando esos tres puntos y sacando uno que implicaría quitarle dos estudiantes estaría la clasificación de y tal vez si es que le da la mano crucero también por ahí no y por otro a lado la también no depender del resto. en sí. el hecho de que crucero es un deslotado en este grupo así es cinco. que el quito sin expectante una buena nueva para la hinchada de la esta victoria que acudió en un buen número finalmente era noche de martes ocho mil era tarde y en la tarde Eh, unas diez mil personas, una buena existencia tomando en cuenta que el promedio del Quito suele ser tres mil, cuatro mil hinchas en el campeonato también, nacional también es cierto que ayudó el hecho que bajaron la, el precio de las localidades con respecto a lo que fue el partido con Cruzeiro que la más barata fue 8 dólares y aquí fue 5, entonces hubo la posibilidad también de que llegue más gente acá lo que pasa es que se necesitaba se la, necesita el apoyo, laguito. usted sabe que ya comió señora. el Deportivo Quito pero todavía está las comió deudas la pendientes comió la sopa nomás, Sí, la sopa falta, falta, el, el, falta el, el, el contundente ahí y además eh. Eh, se necesitaba del apoyo del público en un partido tan crucial como este ¿no? así es, Deportivo Quito bueno, Eddie, en la pelea, vamos con ahora el con el Cuenca Ayer el Deportivo Cuenca, tra... un partido, verás, trabadísimo, primero porque hubo tarjetas a granel, ya en media hora creo que había seis amonestados entre ambos equipos. Eh, luego se hubo una expulsión por parte del equipo de Thatcher, un defensor que salía y eso hacía ver que el Cuenca podía tener una situación favorable en ese aspecto. Eh Teixeira se comió dos ocasiones en el segundo tiempo a minuto seguido. Se comió goles imperdonables Teixeira. Tú sabes que Teixeira la fama de comeloncito no se Siempre ha sido jamás. comelón go de goles. Y... y bueno, luego se equilibran las acciones no con el con lo que es la expulsión infausta. Poco pensada, una jugada inútil la de Juan Kelly Guerrón que Ahí, ahí va ahí va la cortina Eso fue para Juan Guerrón El defensor del Deportivo Cuenca Que dejó con 10 hombres Al cuadro Morlaco Cuando tenían la ventaja numérica ya en San Cristóbal Y la ventaja futbolística también Porque el Cuenca llegaba Tal vez menos que el Táchira Pero con más peligrosidad Y tenía un hombre más Hasta que Guerrón va y se hace expulsar Por Diosito, Teníamos uno más La morlaquía, bueno, ahora se lamenta porque después vino el tiro libre, un golazo de este señor Villafraz del Deportivo Táchira, con lo que luego ya a lo que se dedicó el equipo venezolano fue a, a especular con el resultado y finalmente se llevó los tres puntos, era un partido que si el Cuenca lograba sacar aunque sea el empate podía de, desequilibrar la, la balanza a su favor. Y perfilarse como el otro clasificado en este grupo que lo tiene a Boca Juniors también deslotado, en teoría. Tenía la oportunidad del Cuenca de meterse de cabeza directito a la siguiente ronda, loco. Tenía que ganar. Claro, puedo decir, tenía solo que ganar, pero tenía las oportunidades. Es que el partido al principio pero, era bueno, buena. de hecho no era tan inclinado así el Táchira siquiera, fue muy discreto el accionar del Táchira Sí, era un y equipo Cuenca, bastante impreciso, ya te Cuenca, digo no, Cuenca Y Cuenca, estaba contragolpeando muy bien No iba, se veía que el cuadro Cuencano realizaba los toques con mayor precisión Tenía, eh, cómo es esto, ya te digo, una mayor finura para tocar entre sus jugadores Mientras que el Táchira era dos o tres pases y ya se perdía la jugada Jugaba un poco más a la brava, pero... Eso finalmente le funcionó al equipo venezolano, no sé y pienso que por ahí el Cuenca el... Yo pienso que Guerrón tuvo la culpa. Sí, sí. sí. Yo Eso. yo de dirigente le multo a Guerrón, loco. Discúlpame, yo le multo a Guerrón y creo que es algo que se debe empezar a acostumbrar aquí en el campeonato nacional multar a los jugadores cuando hacen este tipo de cosas, viejo, porque le echó el partido abajo al Cuenca, el Cuenca ve, toda la gente que estaba transmitiendo dijo, ya el Cuenca tiene el empate en el bolsillo con esta superioridad numérica está jugando mejor, como tú dijiste tiene más finura en el toque, porque el Cuenca de Duró es bueno para tocar así es, es que el, el jugador es bueno, como usted el... estaba contragolpeando quien quitaba que por ahí le salga un golcito al Cuenca, hasta que Guerrón fue y definitivamente le embarró, no hay nada que decir y yo lo multo, yo de dirigente lo multo no sé tú Edi Así es, se podría tomar alguna sanción disciplinaria allá donde más te duele que es en el bolsillo. En el dinero. Así es, porque decirle, multarle con... Así es. No vas a entrenar dos semanas, <ríe> te bajo pena. a la de chamos, lo que sea, te bajo a las inferiores. Sí. Uy, lloro. Sí. Eso no duele. Es como ponte ayer Ashley Cole. Y es algo inteligente también, que hay otras prácticas en el resto del planeta. ¿no? Ayer Ashley... No, ayer, antes de ayer Ashley Cole jugó con el Chelsea. Pero él estaba multado porque había Ayer, había, lo, había llegado incidente. a dormir recién a las 5 de la mañana a la casa Entonces, qué barbaridad jugó, pero jugó, y jugó multado Y respectivo sopetón de su queridísima señora novia Ajá. Que me acabo de enterar que es una de las chicas de Girls Aloud Ya, ya hemos de poner en otro podcast, Girls Aloud Mira sí, sí, sí. música, en fin, hablando de música, creo que nos vamos ahorita a una pausita musical eh, Regresamos y hablamos de las alineaciones de, de Liga y Colo Colo Eh, para el partido de esta noche, que supongo ya deberían conocer el resultado cuando estén oyendo esto. Bueno, Eddie, pero vámonos, ¿qué Verá, quieres verás, que escuchemos? ¿Qué quieres Vamos escuch a oír en esta ocasión al grupo The Boss Talks. Es uno de los tantos grupos ingleses. Esta canción se llama Harmony in My Head y luego vamos a regresar con lo que es la previa del partido de liga aunque insisto muchos de los que nos oigan en este podcast ya estarán con el resultado a la mano pero bueno ahí vamos a hacer el intento de la arenga respectiva al partido de liga así como vamos a hablar del campeonato ecuatoriano de fútbol ya volvemos aquí en fútbol y asociados disfruten de Bascox Tack det seguimos aquí en el Fiacas número 6, seguíamos escuchando de Boscox, esta hacía que, que estábamos oyendo de fondo era Boredom y bueno, ahora nos metemos rapidísimo en lo que será el partido de Liga y Colo Colo, no se preocupen que en el próximo cast hemos de hablar largo y tendido del partido entre Colo Colo y Liga Deportiva Universitaria, sí. pero como estamos aquí en la víspera, en la tarde, hoy es jueves sí, sí, sí. y todavía sí. estamos en todavía es estamos previa, previas, previas, previas, previas, previas, previa. pero tenemos ya las alineaciones alineaciones, tentativas. verás, en, se había, había practicado el cuadro chileno, eh, Colo-Colo ya tiene prácticamente su alineación lista, eh, dice que tapa Cristian Muñoz, Cristian Muñoz puedo, eh, pero dice Cristian a los Cristian en Chile, loco, ¿sabes? No sé. Bueno sí, de como ahí. Oscar dicen en vez de Oscar en Argentina. Oscar. Pero, sí, sí. En, en fin. Cristian Muñoz en el arco. Luis Pedro Figueroa. Luis Mena. Miguel Rifo. Según el Mercio en cambio dice que va el jugador Jara, Jara. ahí en la saga central. Pero aquí dice Miguel Rifo. Ver, veremos qué mismo alinea. Que dice que mismo se alinea el, el DT Bartichotto. Roberto Cereceda. El regreso de este gran jugador chileno. Va en el medio capo Rodrigo Millar, Arturo Sangüesa, José Domingo San Salcedo y el colombiano Magneli Torres. Va a ir con un 4-4. Dejando en defensa a Lucas Barrios y César Carranza. Así va el Colo-Colo mientras que Liga Deportiva Universitaria. ¿no? Así es. El planteo de Bartichotto mientras que el profe el profe ¿Pues dice que va, va, a... A en el arque, va a parar ¿no? un 3 un 4 3 1 2 no, el Liga. No, 3 3 hombres 3, o sea, línea de tres, línea de cinco, lo importante es que son tres centrales, lo que siempre ha planteado Fossati desde que ha Con quién Liga. vamos va a jugar Liga? Fossati pone Bueno, pone a Diego Calderón, Jairo Campos y el jugador Renan Cade en línea de tres. Recordemos que Norberto Araujo se quedó aquí en el Ecuador viendo por la tele el partido o escuchando por radio que le impide, y en la pero... previa va a oír futbol asociados desde ah, luego seguro saludos albeto ah, <risa> bueno en el medio campo va a parar el Profe <risa> va a parar a William Araujo eh, uh, que a qué más eh, bueno aquí tenemos Burrutia Larrea No, no, no, no, no, no no pana, esto está... Aquí está, en, el en el Mercio estamos es, está mal. está amagado. Mi a ver, crucemos información. ¿Tú, ¿Tú quién dices? Verás, es que yo tengo aquí esta otra fuente. Tú ya, a ver, tú dime lo que dice el Mercio. Según que... el Mercio, va a dar Ujurrutia, la rea en el, la media de la cancha y, y, y tapa Veraz, de ida. ¿no? Esa es la esa es la versión que tiene, cómo es esto, el la agencia F. Ajá. Pero en cambio Pero la no labor de inteligencia creemos a la agencia F Sí, o sea, ¿qué? ¿Agencia qué? Pero ¿Cómo así? mi labor de inteligencia dice que el mediocampo va a ir Paul Ambrós y dice Rascos por los costados Va William Araujo, Patricio Urrutia Y solo en punta Damián Manso Y cero delantera No, la delantera va ay, Claudio ay. Bieler con Richard Morales y, eso Ya está sí, plenamente sí confirmado Eh, todos las versiones de prensa dicen que será el chengue el que abra. Eso sí, eh, ya, ya lo había dicho mismo Fosati que iba a jugar con el chengue Además, era lo que se imponía ya que Calderón en el último partido contra Sport Recife no, no rindió. rindió. Eso es. Veamos si la el, la trayectoria internacional de Richard Morales cinco, es 5 2 1 2. ¿Sería así, no? Sí. O sea, sería 3 2 No, pero dos, sería dos, un no. cinco. Es que Liga de todas maneras, aunque haya dicho Fosatti que no va a ir, a yo perderse, creo que va a esperar, va a sí, esperar sí, sí. un poquito más, no encerrarse en Sería un poco más. Sería un cinco. No dos, es táctica uno, del murciélago, dos. eso va en no, contra de, de las creencias el... del proof y del fútbol que ha practicado Liga en los últimos años. No, pues sería, sería injusto con sí. lo que es de, lo que ha ganado, más bien dicho, Liga Deportiva Universitaria que se vaya a encerrar a hacer la del murciélago. Así Seguramente es. eso sí va a esperar un poco porque. Eh, lógicamente el cuadro de Colo Colo al ser local será el que vaya a tomar la iniciativa en el partido ¿no? eso con el partido de liga creo que nos vamos rapidísimo al campeonato nacional Ahora de sí, campeonato vez. de una vez campeonato nacional eh, de Sauer. la fecha que empezó el día viernes así es tenemos tenemos tenemos tenemos tenemos el la... campeonato nacional como mayor novedad nos tiene que ahora sí ya todos los equipos ganaron el único que faltaba era Barcelona y, de y qué ya forma lo, que lo ganó un gol por cada fecha que Quieres manó? hablar de, de Barcelona No no, no vamos Las... en orden Así como bueno el partido de la jornada, viernes bueno dos Quito, partidos en viernes Espoli. Deportivo Quito frente a Espoli el le, bajó al, le bajó al muy bien bajó al puntero estabas muy gallito no no estabas <risa> muy gallito exactamente Sí sí sí <risa> eh, el Espoli jugó bien pero yo, yo creo que también tuvo un poquito de suerte por el Deportivo Quito es de las crónicas que me contaron porque yo estuve en la cobertura del partido que se jugaba simultáneamente en ambato entre el técnico nacional no sé si tú me puedes ayudar con algo más de, eh, de qué hablar del Deportivo Quito de Spoli. El, no, pero el Quito no, pero yo no sé por qué dices que tuvo algo de suerte no sé por qué, de Quito, lo que yo oía es Quito que el espoli atacaba bastante sí, pero el Quito cerró el partido, no, no No es que ganó sobre la hora, el Quito a la mitad del segundo tiempo ya estaba prácticamente cerrado, ese cotejo con el 2 a 1 Y yo creo que a pesar de que la, la espoli, lo, lo, lo más importante que deja la espoli es ese sabor de que no estaba de puntero por casualidad Sino porque tiene buen fútbol, porque el Quito como tú dices tal vez corrió con suel suerte en salvarse en la poca imprecisión de Fabio Renato y de todos los hombres de delantera del equipo policial. Y también policial. otro que le embarró durísimo fue la metralla, ¿no? La metralla también. Darwin estuvo. lo expulsaron. Eso bueno. eso es otro del, otra situación en la que yo te diría yo, le multo. Sí. <risa> no es primera vez que hace esto Darwin, sí, sí se caracteriza a veces porque se le zafa la teja al muchacho y, y hace cosas que no son y deja mermado a su equipo. El Nacional, en el Nacional pasó varias veces. Dos veces que sí, sí, yo las sí. tengo presentes con Barcelona, con Barcelona y una con Barcelona fue Para para le con el periódico, en sí. verdad. ¿Qué periódico? Periódico cementado, sí, sí. pero Con el periódico de los picapiedras, bro. En <ríe> sí Bueno, eso con el Quito, en cambio en como es esto en Ambato. Empezaba el Técnico Universitario de buena forma, ganando era superior a Nacional, Nacional no como que no Oye, no, no sabía se, lo que pasaba y un se poco. Se le cayó el partido de repente al, al Técnico Así Universitario. Así es, eh, más que nada fueron el, el, acertadísimos los, cambios, los de, cambios de Juan Carlos Urbán. Te digo, otra eh, salió Elvis Pata, el Rey del Rock. Eh, también jugó el Rey del Pop, también Michael, ah, sí, Michael Jackson. Ya hablamos de la Falta el rey de la salsa en el Nacional sí, y falta estamos un, completos ahí. Un Héctor. Sí, sí, falta un el, Héctor Lautaro Chileno. Héctor Lavoe Valencia, <risa> no sé. Héctor Lautaro <risa> <risa> está está estaba Héctor Lautaro hace un a long time ago. Uh, sí, mal. sí, lo vi tapar a. Periódico de ayer como director de sí, la. Sí. Eh, bueno, Nacional incurrió en esas variantes, salió Pata, entró Jorge Ladines salió Orlindo ya tú sabes como que Orlindo el, lo no más importante mismo, entró fue Ronald el ingreso Campo, de Ronald, que hizo que los fue el dos autor goles ¿no? de dos de los tres goles, con que la Nacional dio la vuelta y, y, y brindó ciertamente por momentos de espectáculo, con un Willy Sánchez enchufado con Marvin Pita, con... es un Oye. jugador muy fino Marvin Pita, lo malo es que eh, insisto que no no corre con la velocidad adecuada, pero de todas formas sí sí traslada bien el balón tiene buenos pases Buen dominio de, de, de la bola en general, Mario y Michael Jackson también. Sí, Quiñones. La, la gente que fue al estadio se quedó fría porque ya veían veían un buen partido de Estaba jugando bien el técnico. Sí, sí, el técnico en el primer tiempo ya te digo fue superior al nacional, pero eh, ya te digo los, los cambios tuvieron efecto. Lastimosamente el técnico universitario no tiene mucho más en lo que es su plantel, su nómina de jugadores, en los cambios. ¿tiene? ¿tiene? digamos que tiene un buen once abridor pero no mucho más y fue totalmente inútiles los esfuerzos de, de gente como Murillo y Omar Omar, Omar, ojo, Omar Guerra los la, atacantes colombianos fueron muy bien eh, cu, eh, controlados por la saga nacional yo creo que es una muy buena línea de cuatro que tiene Nacional con Jorge Guagua y Pavel Caicedo en el centro, con William Cuero y si es que y llega y a Eric. consolidarse el regreso de Castro Sí está, está, está lejos de eso todavía yo de lo que he podido no dejar de escuchar un eh, rumor aclaremoslo sí, pero de, no no está lejano eso todavía no nada que ver no ha habido conversaciones ni... pero podría ser interesante para sí, sería bueno, el problema el problema es que si si hubieras si se hubiera dado eso antes más bien cuando Nacional sí, tenía no, que jugar desde el cinco cero desde antes de las cinco <risa> bueno eh, Otro, eh, fuera pero la... ahora ya está bien armada la defensa del Nacional Es una buena línea que se está consolidando y que están empezando a jugar ya juntos, sobre todo con los laterales, me, me parece que faltaba más entendimiento, porque la pareja de centrales... Sí, sí, ella es, es sólida, es gente de experiencia, tanto Wawa como Pavel Caicedo, y bueno, tanto así que Murillo hasta terminó expulsado, fue una pésima noche para el jugador, el delantero colombiano... Y eso con, con Nacional Técnico Universitario promete, está está con muy buen fútbol. De hecho el DT Juan Carlos burbano ha ratificado en las últimas prácticas a Ronald Campos como titular el próximo domingo frente a Barcelona. Además porque Sura todavía no puede jugar tampoco, Sura está sigue está lesionado va de lesión en lesión. Eh, primero tuvo un, tuvo problemas con la rodilla, luego con la, esp la espalda. Eh. Lastimosamente las lesiones le persiguen es este buen un jugador. Un pabellón de entero jugador. de lesiones lo que tiene. Encima sí, Asura. sí, es bueno. Lamentable Más la frágil situación. Que Así es bueno. Eh, no sé si vamos con el siguiente partido o vamos como si quita y de ahí nos tocaría ya la fecha del domingo nada más hemos así cerrado los partidos del, del viernes el domingo. iremos iremos con los del domingo y háblanos de los que, de lo que va a sonar ahora Eddie qué canción y qué grupo a porque ya el en Eddie esta ocasión, está programando la canción así es, yo le hago de DJ ahora vamos a ir a un otro clásico de fútbol y asociados eh, que ya les dábamos a conocer a quienes nos están oyendo por internet que The Clash solía ser una especie de banda sonora Y bueno, ahora vamos a oír una clasiquísima, típica, estos es London's Burning Pero es una versión en vivo, todavía más rápida, agresiva, grosera y violenta Disfrútenla al Especial Punky Uy, qué malos Reggae Punky Party, no De... Solo Punky Party en WWE Asociado Ya regresamos Questo è il vostro programma Calcio e Associati Para que se piquen. ¿no? Sí, dos segunditos de lo que era el himno de la Champions. Ya mismo, ya vamos a hablar de la Champions. Ya eh, primero Estamos matémole. Champions. Matémole a la sexta fecha rápidamente. Se jugó un partido aburridísimo en el estadio de Riobamba Olmedo versus Emelec. Eh, 0 a 0. No hay nada que decir prácticamente. Mo ¿Qué sé yo? ¿Que el ju Emelec eh, jugó a la del murciélago? ¿Que la... melech, eh, el Emelec? Dijiste. el el Emelec? ¿Que el Emelec? Eh, sí, yo creo que sí tendió a la del murciélago, la verdad. ¿Sabes, ¿Sabes cuándo se vio principalmente el afán de Melec de únicamente arrancar el empate? Cuando iba más o menos golpe de minuto, veintipico de la segunda etapa y el cuadro de Perrone incrementó en defensas, entró un un central y con lo cual hizo línea de tres Claro, él le sacó al Peque Torales pe y sacó el pe Peque y que no entró, ha hecho nada. Entró a Chilier. Peque que no ha hecho nada. Sí, sí, le ha ido mal con el Melegno. Pero es un jugador probado de todas formas Hay que montarle un chance no de más sería de esperarlo. Pero no ha hecho nada hasta ahora el peque sí, Ese sí. sí no ha hecho nada viejo hijo. Sí, La plena, la sí, naples sí. A tal punto que ahora ya está también contratado El team delgado, nuevo refuerzo de Melec Hoy día ya se entrenó Está haciendo un, un, un, un trabajo, trabajo especializado Acondicionamiento acondicion físico Junto a Fleitas y creo que Polo Huila Que también se encontraban golpeados Acorde a las necesidades del team Que es recuperarse de las 300 mil millones de que le aquejan y poder jugar en relativa calma dicen que eh, con esta temporada en MLS se retiraría el team delgado y sería, creo ¿Ahora yo sí? el cuarto, bueno al menos yo tengo cuatro jugadores contados con el team que han vestido la camiseta de los cuatro grandes del fútbol ecuatoriano el del Jaime Zilin, Juan, eh, el, fin, el Tanque Hurtado Bayron, Bayron Sosimo, Sosimo Tenorio y Moisés y Candelario Moisés, así es Nadie más? Sí, sí, ¿Quieren? bueno ahí ver, pensamos, hay ¿no? algún buen Herrera, que nos ayude. Herrera, no llega llegó Barcelona y Nacional. Alemelec no llegó. tenemos en, en, en...? Pantera. No solo llegó Barcelona, Barcelona y, Nacional, y Nacional, ¿no? ¿Qué te digo? En este torneo tenemos algunos, algunos jugadores... No llegó al Nacional. No Capurro. jugó en Nacional, en... Bueno, algunos estuvieron en Pero, Pero bueno. es 3 de 4 ahorita pues tenemos a Quiroz, están está en MLC y ha estado en Barcelona y Nacional. Tenemos a Dani Vera. En cambio, ahorita está en Liga y que anteri Le anteriormente que Barcelona y Nacional estuvo. Bueno, en todo caso son cuatro y también los que puedo recordar. Hay que algún historiador... Como... No llegó Le a faltó Liga. Liga. Cuchillo Fernández tampoco llegó a Liga. Así no. es. Y bueno, en fin, así podríamos mencionar miles de jugadores que le hicieron el 3 de 4, pero bueno, ¿qué más te puedo decir de, de este partido entre Oimeleg y Olmedo? No mucho más del retorno del jugador Gabriel Méndez que había despuntado tanto pero, en el... Pero eh, por esta cuestión de la cláusula, eh, no hmm. pudimos conseguir eso que todos los que vemos fútbol, consumimos fútbol, anhelábamos, ¿no? Ver qué tal salía esa... Combinación paredes Méndez en el medio campo, dos no. creativos, dos hábiles y veloces. Aquella que... de esas cláusulas que no entendemos por qué y que no, no Pero que... de alguna manera te pones a buen recaudo, ¿no? Es, es inteligente. Explícale a la afición de qué se trataba Simplemente dice que no puede jugar paredes contra Melec cuando juegue de. de, de visitante Melec. ¿Y por qué? Porque le tienen miedo. No sé, bueno, ya porque que era el anterior equipo y dice que bueno, hay veces que se inventa tanta cosa. Bueno, cuando... lo que pasa es que Melec, como todavía es dueño del pase eh, para dejarle ir a, a Paredes fue ese el condicionamiento que acepte esta esta imposición de no jugar contra el equipo eléctrico cuando este sea su rival. Así y es bueno. En ese sentido se perdió mucho en el mediocampo de Olmedo. Y por eso salió también un, un partido tan aburrido En Emelec sigue siendo lo mejor que se puede ver este Facundo Coria Definitivamente es el jugador ya, que más Ya, esta vez no, no le cogió diferencia. ya la altura Ya se lo ve con mejor trabajo físico Pero es el mejor jugador que tiene Emelec Sin ninguna duda Y ahí en, en, en el arco yo no sé por qué no tapa todavía Klimovich. Y te voy a dar mis motivos, ¿no? Yo, sí, usted yo... un anti-Elizaga no, no, no es anti-Elizaga Pero... Yo creo que le está, le, le puede hacer mucho mal a que eh, No. Hacerle, el hecho que polemice tanto, fíjate que nuevamente le sacaron tarjeta amarilla. No se debe tomar en cuenta Elizaga, que sus actitudes no le aportan nada al equipo. Ya ¿Recuerdas? va a tener creo en lo que va del torneo. No, sé que ya, ya tranquilo que, creo, que ya mismito tapa Timovich, así como vamos. Sí, pero más más claro, recuerda que eh, en los dos partidos anteriores y en este también tiene actitudes de violencia. No sé si recuerdas en el clásico. Sí, sí, pudo haberle ido haber muy mal. expulsado sí, sí. en ese partido Por jugadas intrascendentes Contra Mina En el partido anterior que jugó de eh, Frente al Cuenca También este partido que fue aplazado De igual manera tuvo encontronazos fuertes Con el argentino eh, El jugador de eh, Vidalba ah, como Rego Y con Vidalba también Y con Texeira todos les fue calentando la oreja Les golpeaba, ¡Eh! les golpeaba en el mal sentido de la... Aunque ninguno de los dos sería bueno, la verdad. ¿verdad? En el menos comprometido para el jugador ya, argentino. Pero en la pongamos. manera más grosera, ¿no? Estuvo ahí expectante de armar la gresca, la pelea. ¿Tiene alguien que, que, que hacerle caer en cuenta que eso nunca le va a ayudar o a aportar en algo al equipo eléctrico? Y creo que deberían sentarle un ratito nada más para... Como para que aprenda. Para que reflexione. Porque finalmente yo sé que Elisaga es un muy buen arquero tiene muy buen cierre, muy buen mano a mano sale bien en los centros, corpulento rápido, de piernas, lo que quieras. pero todavía no ha ganado nada con Emelec ni en el campeonato ecuatoriano como para que todavía venga a creer ser muy superior al resto y hacer de menos lea, a todos sus rivales, ¿no? básicamente no lo que le ha hecho es evitarle la tragedia a Emelec eso sí, pero la serie B que se hubiera sido mi El Elisaga de debería ser un poco más de mea culpa también, ¿no? de sus errores y aciertos Y tratar de tener la cabeza un poco más fría cuando juegue. Y si no se consigue eso, pues que lo pongan a Kimowitz porque Melec no puede seguir arriesgando los partidos de esa manera. Así es, las sabias palabras del señor Borrego di exponiendo el porqué Elizaga debe comer banca durante Un algún poquito, momento. Aunque sea unos dos partiditos. Y Un ratito B, nomás. O te tranquilizas o a la banca o algo así. Sí, ¿no? de calma... Calmadito a ver, hito, a, ver a ver, bueno, a ver, el siguiente partido eh, se jugó esa misma hora, mediodía pero en el estadio Hokai de Manta. Nadie le atunero... no pasó. Nadie pasó sí, el partido. Sí, a nadie le importó. Nosotros los que te... queríamos con Teníamos yo quería ver aunque sea indiferido y no lo pasaron. Manta, Macara. Eh, el cuadro de Manta se había adelantado en el marcador en el primer tiempo por medio del jugador Goñi. Agustín Goñi. Así es, uno de los refuerzos que ha traído para este año. Manta. Oh, ya viene desde la serie B. ¿sí no, es de este año. Goñi. Recién este, traído Goñi. Eh, luego se quedó pues el Manta, ¿no? Es que es un cuadro que Estaban la gente confiados. no tiene mucho más, ¿no? Oye, y hablamos ya ya vos ya sentenciaste y yo a... And I, and I, I agree with you De los equipos que van Posibles candidatos al descenso Aunque los... sería ya meter camorra sería Antes de hoy Pero bueno el Eddy pero... propone que Mantes uno de los candidatos y yo concuerdo Con el Eddie A pelear por ahí el descenso Sí, Manta y Técnico Universitario, que, los... bueno, se, se ve los resultados, Manta y... Hasta Manta. el momento, ¿no? U, u, estos dos equipos... Uh, Sería apresurarnos mucho, pero de todas maneras son los que están hasta ahora demostrando poco fútbol. No, son los que menos, fíjate que el Emelexi bien está décimo, pero ya le ves ahí por ahí que pinta. Tiene es que ha ido de menos a más también. El manta empezó bien, empatando, luego un buen partido frente a liga, luego sí. una victoria en el. La liga Quito. de Puerto Viejo también ha hecho sus buenos, sus buenos partidos y, y además parece, me parece que la liga de Puerto Viejo sí, tiene, tiene un buen más tiene más jugadores y e incluso es una, mejor estructura, juego ellos, una estructura, una sí, estructura sí. es más antigua la, la, de, la de liga de Puerto Viejo en cuanto a administrativo, eh, y la hinchada incluso tradición no es un Barcelona más va a comenzar a subir ya empezó y, y seguramente va a pelear por el título así como vamos así es, van a pesar bastante y... los refuerzos y aparte de eso que también ya Barcelona está jugando mejor Bueno, partido, Macará, partido mejor algo más bueno Macará en el segundo tiempo salió a buscar su resultado, dio la vuelta al marcador terminó ganando 2 a 1 un gol de Gabriel Fernández que es el actual goleador del torneo Eh, Imparable Fernández Sí, sí, Fernández tiene normalmente buenas actuaciones Ya es tercer equipo que vi, que, que en el que juega Hasta en Colombia eh, Aquí nada. en Ecuador, en Colombia jugó muy bien Recordado realidad. su paso en el Millonarios de Bogotá el, ¿Qué más te puedo decir? Macará Demostrando, verás, eh, según las estadísticas de FIO, Macará es el mejor visitante Ha sacado 7 de 9 puntos Como visitante el cuadro Así es, muy buen visitante Y... Ahora con esta victoria, creo que el, si quería ganar el Macará esta era la oportunidad. Sí. Esta era o sea, la oportunidad para la victoria. ¡Qué magnífico! Ahí para la Verito que me está escuchando, buena amiga mía. Dedicado. De la Shonny. Que bueno, que vive ahí más bien dicho, pobre. En fin. Pero ¿y de dónde? De aquí. Ah, es de aquí de Ecuador. Claro, pero es que vive en la Johnny. La la Entonces creí que era de la Johnny, Johnny. No, porque bueno, ¿eh? bueno es nacionalita, pero vive allá. Sí. Un beso, y le gusta un abrazo. De la, y de la, la dedicación de de Magnific de Magnificent, bueno último partido que se jugó porque el partido del Deportivo Cuenca se aplazó el de Cuenca, Cuenca Liga, Liga para fue el... el que jugaron Barcelona de... abril para el 2 de abril está el 4 y ya aplazó otro más también con Deportivo el técnico Cuenca. ya se ha, ya dijo eso previamente es. que iba a aplazar los dos ese va para el 27 de marzo en lugar del próximo fin de semana eh, bueno Barcelona Liga de Puerto Viejo Barcelona, bueno, brevemente yo te digo, qué barbaridad, ¿no? De lo que era un poquito sembraba el escepticismo, que decían no, pues que algo le falta, pasó a arrasar con todo. ¡Uy! Una barbaridad, güey. Así, eh. con, esa, con esa frase de... Trillada. Con esa frase de... de talk de show has definido la actuación de, del equipo. Amplio, viste, de la ¿no? semana o sea, que yo qué? te digo que en cuarto de hora dos goles en un es un primer importante? tiempo que fue impresionante a ver, par... analicemos varias cosas, también la liga no estaba completa sí, esta dos jugadores menos esta vez sí le pesó, bueno, démonos cuenta que en el anterior partido de liga de Puerto Viejo fue contra el técnico universitario que insistimos que hasta ahorita es el más bajito de, del campeonato ahora sí le pesaron las ausencias en medio campo de Hugo Vélez y Javier Molina Así como del paraguayo Ojeda en el sector de la saga central. Justamente es por eso que nunca llevó mayor peligro Liga de Puerto Viejo al área de Barcelona. Que fue fácilmente superado. Y fue fácilmente controlado, además dos disparos, uno de Cocacho, otro de Danmet, por... Pues solo mejor, pero... Luce espectacular por Que son dos jugadores momento, ¿no? que si bien son hábiles, pero... Les falta la fuerza necesaria que la pone precisamente este jugador, Vélez, por Vélez ejemplo. y Molina, que son Molina, los que les alimentan usualmente. Eh, y como te decía, Luz Astor, espectacular la actuación de Vanguera en el arco. Sí, muy bien. Creo es que es que la defensa respalda, menos batida del torneo Creo Barcelona. que le respalda la defensa también. Es una gran defensa. ¿Cómo tiene un don de mando ahí la sombra espinosa. Bueno, no por nada llegó a ser capitán en el Cruzeiro, ¿no? Así es, y por eso en Barcelona también capitanea capitán y está buscando Le lleva por el ah, camino de bien. Le está educando. Es sombra y sombrita. Sí, sombra y sombrita. Es la sombra de sombra. Ajá. Y está ¿Y aprendiendo. Es... <risa> <risa> bueno, le está eh, adiestrando para que sea un gran jugador. Y este muchacho que tiene buenas condiciones físicas, aeróbicas, y taza tiene, calidad está empezando a ganar y ganas le sobran. Y eso se suma al excelente estado físico, de reflejos, anímico que tiene Banguera y por eso Barcelona es la mejor valla, la valla menos momento, ¿no? la, la valla les en lo más debatida, nomás tiene el cuadro y la mejor defensa, la más amarillo. efectiva y que ahora se supo complementar con un buen ataque. ¿Por qué? Porque ahora ya hubo quien le dé balón a Palacios. Palacios y minas sin balón, sin centros, sin alguien que les genere no juego, nada. no hacían nada. Se perdían en el medio es campo nada. y ahora Barcelona lució con este gran lanzador que se le ve hasta ahora, Román, ¿no? Que lo más importante de este jugador es que es un buen lanzador. Es lo mejor que demuestra el ratón román que en las pelotas quietas marca diferencia y también en esos balones en diagonal, por ejemplo, abriéndose al costado y metiendo al, al centro del área, como llegó, por ejemplo, el gol de Mina, ¿no? Justo. Es una jugada táctica que ya se la ha visto a Barcelona. Rotar en el medio, abrir al costado y lanzar el centro al corazón del área. Eso es algo que yo te decía ya. En Barcelona hay movimientos tácticos ya definidos. Ahora hay un buen intérprete, un buen lanzador como Román y ahora en dos o tres pelotas que puso se notó que sabe el jugador de fútbol tal vez no va no venga a ser eh, un un jugador deslotado de otra dimensión ni un crack pero yo creo que le va a ser útil a Pero Barcelona. sí marca la diferencia, marca que la es diferencia. importante sí. yo creo que es también una gran combinación se puede ver algo muy interesante cuando rodríguez. se ponte con mike rodríguez sí. dos jugadores hábiles eh, esto se, será para largo para ver sí. el, a lo largo del campeonato y sabes que también se vio que definitivamente lo de Mike Rodríguez pasó por una cuestión también de hacerle pisar eh, la tierra no, de bajarle un poquito a la realidad sí, porque era el, el niño mimado de Barcelona el, el año pasado Creo que esto ser es, el juvenil, al es ser el, en ese tiempo el juvenil el único, el más destac ¿no? destacado y el único en Barcelona prácticamente que podía jugar entonces yo creo que esto de mantenerle un poquito en la congeladora, en la banca fue para hacerle volver eh, a la realidad y ver que le falta mucho todavía y se le ve ahora con una gran dinámica Y se suma la dinámica del equipo yo veo eh, equipos como barcelona y el olmedo también que tienen gran dinámica de juego son muy muy veloces por ejemplo el olmedo también corre mucho, el olmedo corre mucho pero le falta también precisión y a barcelona en cambio ahora gozó de esa precisión que le dio eh, estos dos jugadores que saben con el balón y saben habilitar en la cancha de juego y eso se tradujo en una goliza sin nombre no eh, que simplemente le dejó más tranquila a la hinchada sabes que la hinchada de todas maneras no salió salió convencida de que su equipo jugó bien pero tampoco de que esta esto refleje la realidad inmediata de, de, de sus muchachos en todo caso dio alegría, mucha alegría dio un respiro y se sabe que Barcelona puede estar en alza creo y que la Floro, gente mano. y Floro también sabe el descueto no así de ajá That's... como que ahora ya puede relajarse y un poco el más el destape de Narciso también Narciso es un jugador que le estuvo buscando todo este tiempo Pero que simplemente no tenía alguien que le dé un balón Como el que le dieron para hacer ese golazo El último que hizo que fue un golazo Nadie le había dado un centro así en todo el campeonato Entonces eh, okay. Pesa también que Floro Ahora por ejemplo jugó solo con cuatro jugadores nuevos eh, Y no digo juveniles porque por ejemplo eh, El jugador dutado ya no es un juvenil Es joven pero no es juvenil En todo caso es un jugador nuevo para el medio y para Barcelona Y por ejemplo Rodríguez desde el juvenil Lo eh, tenía también a... Todavía cuenta como juvenil pero ya Ya se, ya se sabe desde la rato Claro eh, De ahí el ingreso por ejemplo de, de este jugador Chila Que también es un jugador joven El ingreso por lesión de Folleco, finalmente Barcelona Terminó jugando igual con jugadores nuevos Pero ya no salió a la cancha con Siete juveniles Con siete caras sucias Entonces ya eso pensó también en que Barcelona juegue mejor Y creo que fue una decisión sabia de Floro Porque él sabía que este era el partido que tenía que ganar Y no podía arriesgar una vez más su dirigencia Y su estabilidad en el equipo amarillo Perdiendo o empatando un partido de local Él sabía que este tenía que ganarlo para poder seguir trabajando en paz Y eso es finalmente lo que consiguió Ahora hay calma parcial en Barcelona Sumado a esto que a nivel dirigencial están apareciendo nuevos aciertos y nuevas cosas favorables para Barcelona como esto de la recesión del contrato con Rolando Zárate por algo más de 300 mil dólares que Pero sin duda es el... mucho menos de casi el millón de dólares que iba a tener que pagar mensualmente Barcelona y Zárate con sabiduría la dirigencia y, y, y, Zárate, y, se, además. Y, y se terminó por las buenas esto antes de que se actúe el que sabemos y que terminen los líos que ahora tiene como Barcelona como el del que... estadio que finalmente va a ser defendido es una causa que creo Barcelona eh, si a lo bien, esperemos la gane, ¿no? Por el bien de, de Barcelona y, y del finalmente del Campeonato ecuatoriano, ¿no? Porque es uno de los animadores constantes y, y es uno de los equipos que necesitamos que esté bien, tanto como Liga, como... Bueno, en general, todos los... Yo creo que este estadio no se va a embargar, desde alguna. Vez, aunque sea se amarra el Pocho Jarvae, pero aunque no. Aunque sea golpes, pero yo creo... No, no, no se, va. se va embargar, Yo creo no. que si pasa algo en el estadio, va a haber una tremenda... Problemática en la ciudad de Guayaquil y este señor, el abogado del diablo, la va a tener difícil ¿verdad? por allá, si es que se sigue quedando por ahí en, en los territorios guayacenses o incluso creo que en el resto del Ecuador podría se no se... sentirse muy querido. que así lo político en, en Panamá. las islas Fiji o algún lugar así. Ah, porque en Panamá es el loco, va y le pega, bebé. viejo, no sé. Yo creo que no le sería muy conveniente tampoco que pase algo Pero bueno, veremos qué pasa En todo caso, Barcelona se ve un nuevo sol Nuevos bríos Parece y que la cosa va a mejorar proyecta un partida O sea, al menos hay demasiada expectativa Desde ya en lo que será Nacional versus Barcelona Los dos vienen de ganar Vienen jugando buen sí, fútbol, de dos ganar. Son victorias importantísimas, la del Nacional de Visitante, la del Barcelona, la primera del año. Y, y es la que marca un revulsivo en el equipo amarillo. Y goleando, sobre todo es la cuestión anímica en la que predomina ahí. Finalmente hemos cerrado la, la fecha 6 del campeonato. Nos vamos con Hasta la tabla. Siete. No, vamos con tabla y luego pronóstico FIA. y Pero eso vamos a ir después de la Champions o antes de la Champions. Eh, después de la Champions, no, ahorita Antes de la Champions No, después de la Champions Antes de la Champions No, nos vamos a ir ahorita con tabla de posiciones De una vez. Pronóstico, Y para rematar con Champions Bueno, despuesito nos vamos a ir con la Champions Y antes, vamos, ya se acerca, se viene La tabla de posiciones en... Fútbol y asociados, porque Si es que te llega un mail y no lo abres, maldición Hay tabla, no, no se preocupen compañeros No es virus, ni spam Ni usted ha ganado un millón de dólares Y venga a retirarlos Ni tiene problemas con su salud Ni usted le debe al fisco Nada Ni Bill Gates te ha ofrecido 50 mil dólares Ni soy la niña de 7 años Que en verdad ya debería tener como 40 <risa> perdidas sin un riñón No, no, no no es nada de eso Ni, ni... somos el presidente de Nigeria No, no, no, no, no, no, no. Esto es fútbol de asociados Y a continuación viene la tabla de posiciones que lo tiene todavía el gallito como líder, pero ya no es solitario. Porque ahora le acompaña el... ¿Cuáles son las iniciales de Macará? ¿Club de fútbol, Club Deportivo? Sporting Club Macará. No, es. bueno, entonces, bueno, pongámosle en Macará de Ambato, el ídolo. Ah, de el la... Macará, yo estoy diría no, el Manta. No, Macará, Manta es el segundo. Fútbol. ¿Club Deportivo Macará? Bueno, en fin, esto está en la primera posición. Solo, con y es 13 que solo dice Macarab en el sello que yo me acuerdo. Sí, no le he visto ni un SD, ni un CD, ni un F, lo que sea. Ni eh, un SA. Ni SA, <risa> ni W, en fin. Esto en el primer lugar, ahora sí no me desvíes de la de la situación. 13 puntos más 4 de gol diferencia. Segundo viene el Macará con 13 puntos y más 2 de gol diferencia. Tercer lugar es para el club deportivo El Nacional, el único vitri campeón del fútbol ecuatoriano. No me cierro el micrófono. Eh, diez puntos más dos de gol, diferencia para el Nacional. Luego de la lamparoseada de Ledi nos vamos con la cuarta posición que tiene Liga de Puerto Viejo con nueve puntos y menos seis de gol diferencia. Esto Elito le va a pesar goleada, para, con algún interés sobre todo si es que quiere pelear arriba le va a pesar mucho las dos goleadas que ha recibido ya Liga de Puerto Viejo. Eh, esto bueno a, in, a posteriori no es a largo plazo el acumular tantas goleadas pesa. Como la Católica recuerdas del año anterior sí, tenía sí. lo que ¡Pum! le influyó definitivamente en su descenso fueron las, las goleadas que, que, recibió que recibió a principios de año. manos del Quito de liga creo. Sí, sí, de liga del Quito. Sobre todo el 6 a 0 del Quito. Ese fue el lapidario, ¿no? Así es, el quinto lugar es para Liga Deportiva Universitaria de Quito con 8 puntos y más cuatro de gol diferencia. Es el cuadro más goleador del torneo. Tiene 9 goles a favor y todavía le resta un compromiso dentro okay. del Deportivo cuenca Así es, la siguiente la posición la ocupa el Olmedo. El Olmedo de Dragon. Que está en una posición similar a su fútbol. Expectante ni para atrás ni para adelante ni para atrás ni para adelante como el cangrejo el olmedo está sexto con 8 puntos y más dos goles y dirigidos a favor... de Dragon. ¿Cómo se... cómo se llama se llama olmedo siguiente Terribam. posición erizawa la, no, la siguiente posición es para el deportivo quito del provincia ha descendido el quito en no más bien ha Lava. subido bueno. Más bien subió porque como sí, ganó... Sí, perdón, tienes razón. Y ahora tiene 8 puntos y más, y menos 3. Ese menos 3 también fue de la goleada que recibió frente a Liga. Y el Deportivo Quito más bien está de subida. Ahora sí, ya con la barriga llena y el corazón contento. A medio gas la barriga todavía falta... Falta el post. Falta más billete por ahí. Octavo ya, Soma Barcelona. ya está Octavo Barcelona. Séptimo y más cuatro. Más cuatro. Importante gol diferencia que ya acumula el cuadro. Ídolo del fútbol ecuatoriano. Atracito nomás viene Deportivo Cuenca. El Morlaco. Todavía nos debe un partido, tiene seis puntos y más uno de gol diferencia. Podría, podría mejorar su situación. ¿no? Y nos seguirá debiendo partidos porque sigue aplazando. Y más vale que sea para algo bueno porque este próximo, esta próxima semana enfrenta como local justo al Táchira. Eso te iba a decir, no, ahora esta aplazada de partido, si es que el siguiente partido de local contra el Táchira no lo gana, vas a ver a error, no, aplazar estos dos partidos porque resulta que luego al Cuenca se le van a pilar los, los cotejos a la es final bien. de este mes. Se le acumulan los deberes como a buen colegial, el Deportivo Cuenca el 10, el 10, que es hasta el décimo lugar, es para el Club Sport de Melec. Cinco y menos, no, cinco sí, y menos, menos dos, dos sí. de gol diferencia. Producto MLX. de un empate, no, Melex sigue sumando, pero se mantiene en las últimas posiciones. Aunque más atrás viene el atunero. Manta Fútbol Club, este sí me sé la inicias. Manta Fútbol Club tiene cinco puntos menos tres de gol diferencia. De a poquito va bajando el Manta, está perdiendo muchos puntos, muchos puntos. Antes partidos. era Martes, Manta Sporting Club. Ajá, el anterior era el anterior Sporting nombre, club. no, ahora es fútbol club, ahora es fútbol es. club. Mientras que en el último lugar viene el rodillo, el técnico, el equipo al que todos le han ganado. Así es, menos el MLC. Con cuatro puntos, cuatro y, puntos menos y menos cinco, cinco de se sigue el técnico universitario. Ya lo trajo a Edwin Villafuerte para reforzar el arco de Recordemos que es la valla más vencida, la del técnico universitario, con 11 anotaciones en total en contra. Así que lo trajo a... O sea, más bien dicho, lo lleva a sus filas a Edwin Villafuerte Y al parecer que será Hamilton Ricardo el otro refuerzo el cuadro Se rumorea, Todavía está, al parecer, se especula Lo de hizo. Villafuerte sí ya es Sí, ese ya está inscrito y todo Últimos refuerzos que han llegado para los equipos Sí, hasta que se cierre el libro de pases Tienen chance. Ahora nos vamos a ir con el pronóstico, te parece, Edith Sauda. Vamos a pronóstico los pronósticos? de la siguiente fecha. Tenemos porque bueno, de una vez eh, vamos informando lo que es la siguiente fecha del campeonato nacional que se puede. Copa Credife. Este Fest. viernes inicia la, la fecha. Mañana. Fecha 7, Copa Credife. Un fútbol de asociados auspiciado por... ¡METALWAR! ¡METALWAR! Todo en soluciones en tu software y hardware ¡Todo en metal y hardware! ¡METALWAR! Así si es, si es que tienes problemas Oye, no puedes decirle hacer tu, al, pa tu página eh, web en paz Quiero decirle al webmaster que venga a ayudar con la compu, uh, Sí, pero el pana <risa> tiene su so no, no es tan desocupado Ah, no, estamos molestando padre. Tiene que hacer también ahí El eh, Señor Don Alejo B Ahora sí bueno, vamos con el primer partido que se va a jugar en esta fecha 7 de la Copa La Copa La Copa La Copa La, la, la, la, la Copa, Copa Credife Liga de Puerto Viejo enfrenta al Centro Deportivo Almedo en su estadio El Real Estamarindos 20 horas 30, mañana viernes, viernes 13, si ni nos te vamos, cases, ni te embarques, ni, ni se quesar, y Gracias. Y gracias Si no, si no Vas mañana a la roda Si es que no me toca cubrir este partido Voy a la roda Y este partido ya no lo vimos Claro, pues ya no lo vimos Yo ¿sí? creo que ahí vamos a Ahí lo, la, ahí lo grabamos uh, Para tener nuestro análisis respectivo Pero si, no, si me toca cubrirlo Pues no voy a la roda Y formaré aquí en Fútbol y Asociados Bueno, vamos con el pronóstico, ¿no? El pronóstico. A mi parecer ganará la Liga de Puerto Viejo. Ay. Esto de tener los micrófonos eh, creo que va Entre dedos es un, un poquito. Dos a difícil. uno. Dos a uno dice el Sebas, lo mismo que decía el señor Don Alejo, pero es el otro Alejo, es Alejo. Sí, solo les, les pongo las iniciales ya para iniciar. Es el, el otro miembro del equipo de fútbol otro, Asociados que postea y el otro, de vez en vale. nunca, pero. Tiene su picante, su sabor, los post que, que realiza el buen amigo Alejo. Así C. es, Eddie Sauer Mientras que el gerente patrón a muy dueño y señor de Metal War. Es el señor Alejo B. Que a propósito ya mismo nos trae la crónica de Iron Maiden. Así es, es. sí? Sí, sí, Crónica de Iron Maiden. Así es. Vaya, y bueno, Bueno pues, yo Eli digo Sauer. que la capirita se despacha con un 2 a 0. ¡Sangre manaba! No hay nada que hacer. Así es, ya retorna, ya retorna Molina, ya retorna Vélez, ya retorna Ojeda. Va a estar completa la capira este próximo día viernes. Right. Esa es, es la risa. Siguiente partido el que tendremos El Sour. El, el, el resto del partido se van a jugar el domingo, día domingo. ¿no? En el estadio no, de Ambato. No, está suspendido el Ah, Tienes mucha razón. Cocha, van país, a jugar sí. en la cocha de la Tacunga. Eso de vida, los improperios y malcriadeses de la barra de. ¿Qué no cosas que, cara es que le impactaron? Claro, le llegaron armando paredes de ahí su baño No me acuerdo por qué fue. Si fue con una botella de plástico con un rollo de los de los que se usa para, para recibir al equipo. Pero le llegaron. Y esto es suspensión. Debería ser de hecho una sanción más fuerte en caso de impacto a algún actor de. Claro, pero de sí, es que depende, cuando ya hay reincidencia, ya hay una sanción más drástica. Esta por ser la primera es que no puedes jugar en para un estadio de tu propia asociación. Eso es por ser la primera ocasión. Bueno, entonces pasa. en la cocha de la Tacunga se va a jugar este Macara Deportivo Quito. Yo digo ¿Qué es? que. digo que gana el Macará 1-0 1-0 dice el Sebas que gana le estoy viendo a los locales tú a en le vas a dar yo también le voy al local y creo que gana también no no más bien yo creo que gana un 2 por 0 también el Macará al Deportivo Quito es colega Alejo el Alejo dice que empatan 1 a uno Macará y Deportivo Quito 1 a Está bien, siguiente fecha que tendremos será Emelec Manta en el Estadio Capu. Mm, bueno, si vamos un poquito con orden cronológico, creo que sería necesario hablar del partido más importante de bueno, esta Barcelona, fecha. Uno de nacional, los más importantes, Barcelona. un clásico indiscutible del fútbol ecuatoriano sí, sí, nacional versus Barcelona. La los mayor cantidad de títulos en más ganadores Chocan. en la historia del fútbol ecuatoriano. A nivel local, así es. En el fútbol ecuatoriano, los, los cuadro, dos Así cuadros, es. muy bueno, representativos. Va a ser un partido que va a llevar mucha gente y es muy seguro que es. si no se den al menos esté cerca de donarse el Estadio Olímpico Atahualpa. Pues Lo seguro ¿Por? es que va a haber un taquillazo, eso, sí. eso sí, mucho billetito para nacional. Sí, sí. Gracias. <risa> se frotan las manos. Gracias. Los señores, directivos del Nacho. En este partido yo, yo creo que por el momento que tienen los equipos. Y por lo que ha mostrado Barcelona va a empatar. Levanto 1-1. Creo que creo que inicia ganando Nacional, se relaja un poco, se confía demasiado de y Barcelona ¿no? empata. Suele relajarse Nacional. Así de es que de local urbano. Yo le apunto a que le partí. Yo le apunto al Club Deportivo Nacional. Como no podría ser de otra Gana manera. Gana 2-1 Nachito Pero va a ser un partidazo. Va, eso sí lo creo. Es que dijo Alejo. Alejo dice que ganado 0 Nacional. Le apunta al nacional, Una pero más para el Nacho y nos vamos con el siguiente partido ahora sí, ahora el... sí nos vamos con No, Cuenca Técnico, Cuenca técnico, antes. no se juega antes, se juega el 27 ah, de marzo. Ah, cierto, está aplazado, tiene razón. Vamos con Emelec Manta, partido que se jugará en el estadio Cayuy, en el estadio Craft. <risa> en el ML... estadio Craftwork jugarán Emelec El equipo del Manta Fútbol Club. Fútbol Club, Creo que ganará MLEK ¿Cuánto? Le apunto un 2-1 2-1 Yo creo que MLEK gana 2 por 0 Al Manta Y Alejo dice que 1-0 gana MLEK 1-0 gana MLEK no, Siguiente partido Ya no es el siguiente partido no. ya siguiente está aplazado eh, Liga Espoli se juega en lunes. Ay, tienes razón. El, el lunes, lunes ¿no? 16 en Casablanca juega Liga Deportiva Universitaria luego de su periplo por Chile frente al Espoli. Que de seguro su gente esperará le haya ido bien, así que en consecuencia se augura una buena asistencia ¿Sito? porque es con el puntero. La todavía. gran mayoría ah. de quienes nos escuchen aquí en el F y acá ya sabrán el resultado, incluidos nosotros. O sea, en fin Estamos a pocas horas de hecho de que se juegue este, este partido Así entre es que Liga puede, y Colo Colo Se puede jugar este partido con un gran ánimo Y Liga tendrá la oportunidad de hacerle caer una vez más al puntero Pero yo creo que el puntero va a sacar las garras en este partido Y van Gallico a empatar mete su a 1 a 1 eh, Yo le apunto a la victoria de Liga también, un 1 a 0 Más bien, en cambio, con quien también estoy de acuerdo es con el Alejo Pero él dice que 2-0 gana Liga Yo creo que empata eh, cero. ¿Y una vez quieres dar tu pronóstico de Cuenca Tu técnico como para no sí, volver a preguntarte Cuenca, y, Cuenca y llenar en paz de la... la. Yo creo que el Cuenca gana 2-0 Listo, yo creo que gana 3-1 El Cuenca, el Alejo dice que 2-1 Marcador 1, Así es, esto fue el pronóstico En fútbol licenciados ahora nos vamos con la pausita el sabroso entremez musical a cargo de los Ex pistols esta canción, una de sus más reconocidas, se llama Pretty Vacant es una de su 21ico álbum que sacaron en, allá por el 77, el Nevermind the Bollocks, uno de los discos fundamentales en la historia del punk y en la historia del rock y ya se hizo musical este programa, bueno, vamos con Pretty Vacant de los Ex pistols Y luego regresamos con Champions League, en fútbol y asociados, no de usar tanto la fe en misión. y asociados. Ahí estamos con el himno, ahora sí con el himno de la Champions como se debe. Gracias a mi buen amigo Jordi que se compadeció de nosotros y ahí me envió por Messenger. El... Pero el... sí lo teníamos. Sí, pero teníamos una versión más turra. Así es, esta es la, esta es la pepa, pepa, pepa, pepa. Así es, más pepa que la. En fin, que el... las que se pegaba cierta <risa> gente. <risa> Vamos con los partidos de la Champions Se jugaron los partidos de vuelta De los octavos de final Del torneo de clubes Más importante del mundo Al menos el que más billete mueve El que más, el que tiene los mejores jugadores Es bueno, el es, mejor un organizado. es un espectáculo es es otra Otro cosa. nivel de juego, otro nivel de organización Otro nivel de mercadeo Y de movimiento de masas en general. O sea, No sé es si has cachado marino. que hay veces Que ves este fútbol ya Con la baba colgando boquiabierto Y no precisamente por Cristiano Ronaldo no me <risa> Depende, pero, no, no sé porque, Respeta los gustos, por ahí uno no sabe ¿no? Pero no, en verdad es porque ¿qué, qué fútbol que se ve y que en todo sentido No solo por el espectáculo dentro de la cancha Sino por todo lo que implica eh, La competición europea Su organización Todo Bueno, eh, qué partido vimos Sebas Yo el martes estaba viendo Juventus Contra el Chelsea Y también... Eh, chapeando Lib Liverpool, Liverpool Madrid, estaba pero... Estaba chapeando ahí. Estaba haciendo la chapeada no, eh, Liverpool eh, Bueno, estaba viendo Liverpool Madrid el primer tiempo, pero tras... Tras ver que estaba liquidada la cosa ya cuando estaba en el tercer gol... Dije, veamos un partido que esté un poquito más claro. abierta a la situación. aparentemente cambié a Juve chelsea Aparentemente... Ya no había mayor expectativa en el Liverpool, excepto por ver si el morbo ¿De a mal sano de haber de a cuantos le hacían al, al Real Madrid, pues loco y. ¿De a cuatro nomás. De a cuatro nomás, por suerte. Para Madrid. Por suerte, porque cuatro. Sí cuatro. Cuatro a cero. El, el marcador pudo ser mayor y no hubo descuento tampoco, como para que esto sea más, más decente eh, la carrera, la caída del Del Madrid se puede apelar, ¿no? Que hubo un penal mal sancionado. Sí, al principio a que se, a que, se es harta de cosas, ¿no? Ajá, había cosas como para apelar, pero creo que ante un 4-0 sí, no hay hecho, nada que decir el y una le serie. Gracias a Pepe, el, el jugador que realizó primer, la primera anotación del Liverpool. Fernando Torres al, al, Torre, al, Torre, al sí, centrar, sí. al centrarle. Eh, ¿Hay qué nivel que tiene este niño Torres? No, no, no, lo que pasa es que hoy día está bajo. Es el, el martes estaba jugando contra el Madrid. Aparte de del pic. nivel que tiene, no. Tú sabes cómo le insulta. Vos viste que sí, Fernando sí. Torres salió en Madrid, no? En parte porque estaba golpeado el tobillo y en parte porque moralmente estaba en el piso, porque la gente le decía absolutamente de todo. Y como este más y, y ahora como estuvo en su casa. Ahora quiso descansarse. Es que es su casa, al niño casa. A Torres le tienen un cariño especial como a la mayoría de los jugadores de Liverpool que. No, es una linda afición ¿no? la, la de el Liverpool bueno Liverpool es un equipo de esos eh, únicos no es extraño en cuanto a su constitución misma porque eh, representa a uh, un cierto segmento de de la población que eh, Dígase los habitantes los habitantes de Liverpool. no pero siempre se se habló de de de, de la, de la, la gente clase obrera un eh. poco obre, obrera no que le seguía a Liverpool No por nada recuerdas de esa gesta de Robbie Fowler de eh, sacarse una vez despojarse de la camiseta y tener un emblema y una crítica, algo dedicado a 500 obreros que habían sido despedidos en un astillero de ahí de, de Liverpool. Entonces, aparte de eso, si le sumas del origen de Liverpool la gente que le apoya y la manera en la que eh, se compenetran los jugadores con la hinchada, la devoción que tienen los jugadores por ser y jugar en el Liverpool. No tiene comparación alguna, es más o menos hacer la comparación entre cómo ahora a Cristiano Ronaldo se le van las babas por irse al Madrid y en cambio a Gerard no se le cruza por la cabeza, vamos a no, ver, ni pensarlo. Eh, Obviamente es alterano el eh, un equipo Gerard, pero hay una eh, simbiosis tal que el que se va a Liverpool es difícil que se quiera ir. Liverpool eh, es un equipo con casta europea, es un equipo que... Normalmente, bueno, sobre todo el, el, el plantel que tiene actualmente eh, es un plantel que pero se engrandece cuando... Tú sabes juega que siempre Liverpool campo. goza de planteles pero sabes que, con o sea, jugadores no muy sí. mediáticos. Así es. Liverpool siempre tiene buenas plantillas, buenos jugadores, obreros precisamente, jugadores fuertes, de sacrificio, pero que no precisamente son figuras. El niño Torres, a pesar de ser para mí el, junto a Henry y todo, el mejor nueve del momento, creo que igual no tiene las dimensiones no de... No tiene la publicidad que tiene Pantallazo un... que tiene un Rooney incluso un Tevez, por ejemplo, que están en la misma liga, ¿no? Así es. De hecho, el niño Torres se hizo famoso últimamente, porque... Claro, la liga, a raíz culera, de, la, filbajo, de, la de la Eurocopa de Naciones que, que fue... Que sí, bridó, no que fue figura. Y en general, jugadores como Benayoun Ryan Babel, eh, bueno, que es joven, ¿no? Pero, por ejemplo... El mismo Kite, Gerard, ¿no? Gerard la defensa es Kirtel, Eh, Carrick son, no Carrick es del. Perdón, Carragher. Sí. Son parecidos <risa> los nombres, perdón. Sí, Reina, Sammy Hipia, por ejemplo, que estaba antes, Dani Ger, eh, Xavi Alonso, son jugadores que no sí, fueron muy famosos. Sí, te lo sabes, famosos, pero si es, ¿no? que, si es que si es que te compras si es que un poquito más en los que es de este torneo. Paso, y al frente tenía, como tú dices, equipo, otro equipo que es forjado otro, que, que, en que, las que, grandes ligas, pero nueve que... títulos en la Champions y estacionado ahí claro porque que hasta ahora son cinco años, cinco años consecutivos que el el el Madrid 5 años consecutivos se queden octavos que queda en octavos que, que para lo que es del historial del Madrid es una vergüenza no es o sea, nada pues es que sí, eso, para el en Madrid octavos es, es nada. no ganar nada es como no haber jugado la Champions más o menos es peor haber Vérese, jugado el año no pasado ¿Cuándo ha habido una una Champions que no juegue el Madrid eh? que no juegue no ya ya ya mismo nos dan de da, cruzar el dato pero eh, al menos ah, desde que desde no. que la sigo siempre sí, desde que no. yo me acuerdo el Madrid siempre ha estado en la Champions bueno el otro partido bueno los cuatro que se jugaban el día martes del otro que que al menos podías ver por acá por la tele era el Juventus contra el Chelsea se quedó mi caballito Juventus ah, sí, que es, yo te dije a... yo te dije yo te dije sería difícil no y no estaba estaba estaba haciendo lo suyo ahí la bueno cuando estaba uno había igualado la serie con un gol de de Chiellini Así es, yo yo cambié justamente, ya estaba uno a uno la situación, estaba... Justo vi el gol. empató. Ah, no, fue fue ya quinta, estoy equivocado. El o el, fue el que, el el, que, abrió, el que abrió el marcador, sí. Y empató yo, la serie uno, a uno. Justo cambié cuando fue el empate de 100. Ya acabamos el primer tiempo y bueno, me quedé enganchado con Juventus Chelsea. y Luego viene el gol de de penal de Alessandro del Piero, que qué clase que tiene este individuo. Como oh, ¿no? uno por hora el balón. ¿Cómo hay gente que en esas circunstancias puede cobrar de esa forma? ¿no? es sorprendente cómo lo hacía Zidane, Ajá. esos estúpidos, magníficos. Final. Qué loco si es así, que en una final cobrar así. Ya, ya, es que eres un, ya eso es ser un ya, genio, mucha confianza en sí mismo. Experiencia y capacidad. Así es. Faltando 10 no, minutos viene el gol de Drogba cuando no eh, el, el oportunismo del, del jugador marfileño Para sentenciar, eh, fue, fue la única que apareció prácticamente un partido muy, muy atropellado recordemos que por ejemplo Nedved salió na, salió lesionado esos tipos sí. eh, es de toda la vida que Ned la Nedved le Paul bueno, Ned Pavel tendrán el mismo acento que Drag no, no. <risa> <risa> bueno es que todos los el sujito, eslavos lo hacemos así viejito ya no Mucho, es lo pero, o sea, pero siempre siempre que le patean le, se, se fregó salió, la Juve o la golpeado, República Checa es lo malo que le perseguido siempre las decisiones de este gran jugador checo y bueno es que la Juventus no hizo tanto tampoco como para ganar en cuanto a creación de jugadas ofensivas creo que fue un justo vencedor en esta llave el, el Chelsea el chelsea que nuevamente se, además, se apunta a intentar buscar el y además, título además la Juventus murió parado como debe de caer y fenecer un equipo de las características de la Vecchia señora que eh, lamentablemente necesita retomar esos fueros de grandes plantillas porque la Juventus es uno de los equipos que siempre mantenía grandes jugadores Car de sus y alineaciones y ahora es lo que le falta, tiene jugadores más, que no dan, no van más allá del promedio, y eso es por el hecho de que le costó caro aquella sanción bajar a la aquella B, sanción y perder un poquito de prestigio y, y que le hizo perder además el invicto que tenía de nunca haber jugado en la serie B en su campeonato Ahora eso solo la lo ostenta misma. el Inter, ¿no? Solo Barcelona. No, el Inter en en, en Italia era solo Ahí el Inter tal. y la juventud los equipos. Solo Barcelona. Descendido y aquí solo Barcelona. Ya le tocar. Difícil. ¿verdad? Ya, ya, le, no, no se implica ni le veo difícil. Yo le veo. Yo cuando iba a descender Barcelona, los de la B rogaban porque baje Barcelona. Pero no, cierta manera. Yo creo que es imposible. La gente de la a tampoco quería que baje. La verdad es imposible. El otro partido que se jugó en martes. El Villarreal supo imponerse en tierra griega y le ganó.. Yo dos le iba por uno. al Olimpiaco. A Panathinaikos. Perdón, al Panathinaikos de fue. A se fue. Sí, sí, sí. Tú, ¿tú yo también le no iba al, al, al cuadro griego, pero Villarreal mostró su casta, sus muy buenos jugadores y la mano de técnicos. que es lo que básicamente sabemos, conocemos a Manuel Pellegrini aquí. Y ahí aparte de eso está el partido del Bayern, porque ¿no? es una... salga... A ver, le metió una quiniza en Pero la... 12 ida 2-1 la serie. Y una ¿Qué? recontraquiniza a, al regreso, 7 goles a 1 al Sporting de Lisboa. 7-1, ¿tú crees que ese gol 7-1, dices, marcó el del honor, descontó? No, no, no hay honor en perder 7-1. El del, no sé, el de perdamos menos, feo. No sé, pues que 7-1, porque tú dices ya el del descuento, pero 7-1, hermano, eso no, no, no suena... Bueno, terrible, el Bayern eh, extraño. se perfila como uno de los grandes Además, candidatos. Además extraño ver este tipo de marcado. yo no recuerdo este marcador en lo que llevo viendo de Champions tampoco, No cuando en octavos cuando, de final. Eh, El Manchester que le ganó a la Roma 7-2 hace unos dos años creo que fue. Pero sí. Que... Fue en octavos también sí, en... ah tienes Y fue de visitantes o más Sí, que claro. el que Humberto Mi profe se acordé. quería morir Sí, sí, tienes razón eh... De ahí no recuerdo Así igual es. Pero o sea una serie igual tan abultada Igual no recuerdo porque de ahí la Roma en cambio fue a A, a, a Inglaterra y cerró con el empate Creo así es, pero a una serie que quede 12 a 1 no algo insólito en esta competición supongo que vamos no con los partidos ver, del miércoles ver. barra Elona Castro, Clas, oye y gracias. A dos? Lo último, gracias a esta goleada, Claus anda figurando de, de goleador en la Glo Champions también, ¿no? Sí, sí, es un justo reconocimiento para el delantero alemán que que hay veces que no, no es que que se es consolida un como una figura mediática, pero es un goleador, es un goleador y listo. Ahora sí vamos con Barcelona, sí. eh, brillante actuación, facilito la actuó eh, de del cuadro catalán, ahí estaba me con mi pana Jordi que había asistido al campo de juego y me dijo que hubo un ambiente espectacular. Se parece que la gente tiene mucha confianza en este equipo. Y eh básicamente. Bueno, ¿no? es que sí. Pero, sabes que también esta goleada puede ser un poco engañosa. Porque yo creo que un, el Barcelona con un equipo que tenga una buena defensa y que tenga un fuerte ataque o que, que en general tenga líneas más fuertes y mejores jugadores, digas un Liverpool no la va a tener así de fácil y te lo aseguro porque Barcelona en la defensa es muy, muy endeble sobre todo ahora que no estuvo completo tampoco, sí, ¿no? todavía lo fue en la está... saga sin Puyol sin eh, sin este francés eh, Avidal Avidal sin dos jugadores fundamentales Pero aún así con ellos dos del Barcelona No tiene la misma fuerza adelante que atrás Porque adelante tiene Ese trío espectacular de jugadores De ese triángulo mágico Golazo de Messi Y Henry Henry que sigue aumentando sus su cuenta de goleo sí. y para las y, y verás estadísticas verás que se, seguirá sumando ese es el, creo, es el más picado de, de, de, de, Bar, de del cuadro de Barcelona con ganar a porque una... no ha ganado una Champions League, una porque Champions. todos sus años en el Arsenal B. Peleó una y perdió ju justo, contra, justo el Barça. contra el Barça, sí. eh... final en la que por cierto Henry no hizo nada. Si sí, es que sí es lo, lo que lo que a, algunas veces he discutido con amigos que Hay veces que en lo, en, cuando las papas queman, Henry se ha perdido tanto en lo, en lo que es Champions como en Mundiales. No sé percepción. Ah, sí, tipo Ronaldo Ronaldinho. Sí, podría. Tipo ser. Ronaldinho que también en momentos claves como que le ha faltado figurar un poco más. A diferencia, por ejemplo, sí Yo no soy devoto de Cristiano Ronaldo, pero en cambio él, por ejemplo, en la final de la Champions anterior marcó el sí. gol para él para el mil digo para el Milan que ¿sí? sigo para, el, para Manchester, el Manchester y ya por ejemplo en el mundial también tuvo una actuación un poco intermitente pero bueno más hacia hasta la hasta ahora se el ha... propuso el pase gol ajá pero se ha ido formando Cosa que no ha pasado con Henry, que le ha faltado mayor aplomo en las Veamos finales. Veamos si es que esta, esta es la oportunidad de, de, de ganar este título. Se de ver título, si el Barça llega a la final. Gran. Yo creo que el Barça la tiene complicadísimo para la final. Te juro que yo le veo al Bayern y algún inglés. Que puede ser el Manchester mm. o el Liverpool en la final. Yo al bueno, Barça no lo veo en la final. El partido que estaba viendo Manchester United frente al Inter... Eh, fue una victoria clara. sin no antes realmente eh, al Inter le falta poco en, en, en, compet Inter. en competiciones internacionales le le falta mucho. Oye, desde ven, el 65 la última vez que ganó una Champions del Inter, ¿no? 65. Mm. No sí. me acuerdo si es año 670, 65. Pero es desde hace no, 65 fue la última que Champions. Y sobre todo estos últimos equipos, por más de que ha ganado la liga italiana. Va tres, le, le falta. consecutivas. Así, le falta un montón ahí. Y le falta como que, le faltara jerarquía alguna cosa. Le así. falta jugadores de peso. El último gran mediocampista que tuvo el Inter, que yo me acuerde. ¿Qué? Fue Roberto Baggio que jugó por el 98 cuando ya estaba viejito Baggio cuando estaba veterano sí. Yo sí. lo recuerdo cuando estuvo ahí Ronaldo jugaron juntos Estaba Bambanza Morano sí, Y de ahí qué otro mediocampista ha tenido de peso últimamente no, sí, en verdad el, el, el, el, el, el Inter, es lo que más le falta me sí, parece sí. al Inter Porque en delantera más o menos, pero mediocampo es lo que más le falta al, al, al, al Inter Que además no tuvo a Burdizo, no tuvo a Materazzi Iván Ramiro No, Iván Ramírez estuvo, sí, estuvo jugando Por eso, por eso jugó eh, a los Lote, años Walter Samuel pues. Sí. Porque no, porque sí. no estuvo ni, no ni burdizo, no estuvo tampoco Materazzi que estaban y, lesionados y no, yo recuerdo una jugada de Samuel que ya tiene listo para centrar y mandó Pero al... Al maíz, a los Choclos, al... a las de morocho De mando, esas que morocho. no te esperas ahí en esto, pero pasa, ¿no? También pasa en, en, el, en las mejores familias Eh, también sabes lo que me vi, eh, porque pasaron después del Manchester Inter el tiempo suplementario de Roma Arsenal y los penales. Fue una, fue una definición impresionante. Ni siquiera fue el penal número 8 ahí en el que se traga este... No fue Mirko. Fue... Sí, sí, sí, sí. Mirko Buchnitz creo que fue el que se comió. Bueno, se, se acabó la serie para la Roma, había peleado. Ah, no, no, no, fue Cassetti el que. El que, el que... Sí, Casemiro. Ese es jugador que se mandó una vez un golazo, ¿te sí, acuerdas? Sí, Casemiro. Ajá. Y, bueno, es pues, sí, impresionante Cassetti. esa serie y sí, bueno, se fueron aplaudidos, pero eso no basta. El, el Arsenal no, tampoco creo que sea favorito. Oye, no pero, cosas. pero murió en buena buen alí también la Roma. Sí, empató la serie y se fueron los nacional. ¿Qué más de Eh, bueno con eso te, te digo que Inglaterra 3 Italia 0. Y lo mismo que pasó el, el año anterior. Que... Y marcharon todito los italianos y... Yo al menos le iba a la Roma, yo le veía con iba a la Roma, pero ahora también la Roma no suena. No tuvo, me parece que tampoco estuvo de Rossi, también de Rossi. No, no es de Rossi, también es Rossi y le faltó algún otro jugador que no recuerdo ahorita el nombre, tuvo tres bajas <SILENCIO> también complicado fue una ¿no? de las la más disputada ¿no? <SILENCIO> sí, insisto, se fueron hasta los penales el Porto quedó 0-0 con Atlético ah. de Madrid y finalmente en el colchonero hasta el Porto creo que yo es un equipo un poquito más duro en esta competición que así es los colchoneros ajá eh, el Atlético que se fue una vez creo que ¡ay, Sí, algo así porque bueno. no no tiene gran no recuerdo que bueno, se que entonces clasificaron porto y lo dijimos no lo dijimos sí, eh, sí, al eh, manchester ¿no? le comentamos a manchester Barcelona, no le iba a la eh, barcelona le iba a obvio Liverpool, más que obvio, obvio valle no, de más que obvio Y, y ahora ya va a haber nuevos cambios también en el Real Madrid pasa, se van a la asamblea para de ¿Otra vez? Ajá, y de seguro buscar nuevos jugadores lo que pasa es que el Madrid está pecando muchas veces de contratar en volumen y no en, no en calidad se trata muchos jugadores pero creo que si sí, consiguieron uno o dos fichajes grandiosos le bastaría Contrata uno y otro jugador Y uno más y otro más por acá Si, si, si tuviera un solo aporte Bueno, creo que le bastaría al Madrid Ese es el Así es, eh. mal del Madrid Agustinarse con... de jugadores De un nivel bastante bueno No más que Así es, Eddy Nos estamos viendo del tiempo Bien A lo lejos, pero con mucho interés De la Champions League Nos despedimos de este FIA Cast número 6 esperamos que lo hayan disfrutado fue con especial british punk cuatro ingleses siguen vivos en la Champions League de los ocho mejores cuatro ingleses eso da a las claras que es indiscutiblemente el mejor fútbol del mundo el que se practica en Inglaterra aunque no necesariamente no se refleja en la inglés. selección ah ¿eh? Sí, porque ves a Larsen en el barazo no, no hay, hay. Claro. Siempre siempre se les ha acusado a los equipos ingleses de tener demasiados finlandeses, escoceses, galeses Hay lo que sea menos de ingleses y eso se refleja Jugadores de por ahí, de la isla, menos de los dos Bueno, ahora sí nos vamos fue Fútbol asociados, nos vamos, esto fue nuestro sexto FIA Cast Ahora sí, es el fin Chao Gracias, gracias por escucharán el séptimo por favor, gracias el asociado Hola,